Hola, buenos días. c i s e l a ¿cómo e s t á Muy bien. Contame de qué se trata esta actividad,、eh, cómo la, la vienen organizando y qué es lo que se trata de visibilizar. Bueno,、eh, inicialmente esta actividad la venimos pensando hace un tiempo. Desde la Asamblea eh, estamos eh, recorriendo varios、eh, distintos barrios de José Cepá. Y también pensábamos en que la universidad. Perdón, y también estamos haciendo actividades en la Plaza de José Paz, en un lugar donde circula muchísima gente, donde es como el centro donde,、eh, por donde pasan muchos vecinos y vecinas y donde también podemos d i f u n d i r la lucha que lleva adelante la Asamblea. Entonces, en ese marco también pensábamos n o que la universidad es como、eh, otro de los puntos fuertes de. de Más politizados también de, de José Cepas, más allá de los dos espacios institucionales, y que era necesario o es necesario incluso、eh, sembrar el debate, acerca, el debate y visibilizar、eh, acerca de la lucha que venimos llevando desde la Asamblea no al cierre de las salitas y la defensa、eh, de la salud pública、uh -huh. a este espacio. ¿no? Que es la u n p a s y donde circula muchísima gente, tanto de José de Paz como de otros distritos también. Bien,、y、contame que、eh, va a tener radio abierta.、Eh, Contaban que van a haber un, un taller de RCP, verdad? Sí, así es.、Eh, lo que habíamos planeado era hacer una radio abierta de f u s i ó n acerca de, bueno, de, de, de la asamblea. Aparte del 25 de este mes, vamos a, a realizar un. Nos vamos a sumar a la actividad de v i d a Nos Queremos、uh -huh. y también estamos planificando un festival、eh, en Sagrada Familia como cierre.、Eh, y bueno, y la idea era difundir un poco eso en la radio abierta. También se sumaron unos compañeros y compañeras、eh, que hacen talleres de RCP tienen los muñecos. Se suman a esta actividad de la salud pública,、eh, la defensa de la salud pública. Y, y bueno, y pensamos, bueno dijimos, Esta, esta piola también s u m a r otro tipo de iniciativas,、eh, como lo venimos haciendo,、no、sé, por ejemplo, en José Paz. Cada vez que hacemos una, una actividad de volanteada, también tomamos la presión. Bueno, en este caso, en la UNPAS, vamos a hacer taller de RCP, por un lado,、uh -huh. que es muy importante para, para salvar vidas, y al mismo tiempo, la radio abierta de difusión de la Asamblea. De las actividades que tenemos planeadas y asimismo también de la postura política que tenemos respecto, por ejemplo, a la CUS y al sistema de salud que queremos para Josepá. t Bien, respecto、eh, bueno, a, a ese tema, ¿nos, puede, nos, nos puedes adelantar un, un poquito para aquellos que nos están escuchando y no saben bien qué es la CUS?、Eh, sí, bueno, la CUS es un sistema de cobertura universal, está cubierto, o sea, está. Encubierto en ese nombre en, en sí, pero en realidad no es tan así, porque、eh, tiene que ver con un sistema de, de, de regulación del derecho, básicamente.、Eh, en vez de acceder al derecho a la salud en、eh, cualquier hospital público, te limitan ese derecho a través de bonos, por ejemplo. Entonces, vos para acceder a. Hoy actualmente, si bien. El, De salud está como está, puedes ir a cualquier hospital y te atenden. En cambio, el sistema, el sistema de salud de cobertura universal lo que prevé es una limitación de, de ese acceso. ¿Por qué? Porque te pone bonos, te dice: bueno,、eh, te puedes hacer atender en José e Paz, en tal lugar, pero en el otro hospital no. O en este hospital tenés、eh, solamente dos bonos de atención. Pero, o sea, vos te enfermas una tercera vez y a dónde, vas a, a dónde acudís, ¿no?、Eh, en parte es eso, en parte también、eh, esta especie de regulación que están haciendo con el sistema de salud、eh, es parte de un plan de privatización de la salud, porque、uh -huh. somos conscientes y, y todos los vecinos y vecinas de José Paz sabemos que en José Paz, tanto en José Paz como en Malvina, se c o b r a n Consulta, bonos carísimos、uh -huh. de consulta, entonces lo que viene a hacer también la p u s es avalar eso. Bien, bien, así que bueno, todo esto se va a estar charlando hoy en la radio abierta.、Eh, ¿A qué hora empieza? ¿En qué parte de la universidad se, se van a encontrar? Bueno, empieza a las 16 horas en el hall de l a u m p a s Inicialmente pensamos en ese espacio, como, les, como el día está tan lindo, hay También pensamos en hacerla afuera en, en el patio de la u m p a s más que nada para visibilizar, porque aparte hay muchos estudiantes que circulan por, por la vereda porque van a otros espacios, entonces o sea, a, a los otros edificios. Entonces, está bueno hacerlo afuera de la u m p a s en, en el patio. Vamos a estar ahí con un g a c e b o aparte con el taller de RTP. Y...、Eh, Bueno, ir difundiendo en la radio abierta, se van a sumar. Hay un docente que está con el curso de, de Medicina Social los sábado. s La idea es que pueda sumar y, y, pueda, sumar y pueda también、eh, contar cuál es la, su postura al respecto.、Eh, la idea es que se sumen estudiantes a. Bueno, contamos también un poco e intercambiar cuál es la, la situación de la salud, en, por si sepan. Bueno, entonces, más que invitados hoy,、eh, a partir de las 4 de la tarde, Radio Abierta, jornada de, de RCP, en la Universidad de José Cepas. Así que te agradecemos estos, estos minutitos, Yami. Muchas gracias a ustedes por, bueno, por hacerme parte de la TINCU、eh, a través de este espacio y por llamarnos. No, por favor. Muchas gracias. Que tengan buen día.